Red de Solidaridad del barrio Bilbaíno de San Francisco. Ante la situación excepcional provocada por el coronavirus, creemos que es más necesario que nunca cuidarnos, protegernos y coordinarnos. Por ello, hemos comenzado a organizar la solidaridad de barrio. ¿Necesitas ayuda con tareas de cuidado infantil? Si trabajas en el ámbito sanitario o de cuidados, Si el cuidado de criaturas es incompatible con tu empleo o si necesitas ayuda, llama. Vecinos y vecinas responden. ¿Necesitas ayuda con la compra de alimentos, de medicamentos o con otras tareas? Si eres mayor, si vives sola, si tienes una enfermedad o si tu situación no te permite salir de casa, llama. Vecinos y vecinas responden. No estás solo, no estás sola. Llámanos al teléfono 631-559284, 631-559284, de 10 a 1 y de 5 a 8 de la tarde. También nos puedes contactar en el correo electrónico sanfran.ausosarea.gmail.com sanfran.ausosarea.gmail.com Estamos coordinando la ayuda vecinal con la red de barrios de Virgo, siguiendo un protocolo contrastado con personal sanitario. Red de solidaridad del barrio bilbaíno de San Francisco.